y hoy y es que la actualidad se manda al cero Rubalcaba Rubalcaba fallecido hoy comenzamos con tirar de la manta porque estamos en despidiendo uno de los políticos más brillantes astutos e inteligentes de la historia de nuestro país un hombre de estado, un hombre que ...lo sabía sobre casi todo, todo. Fernando Reda. Efectivamente, sin duda la muerte del político Alfredo Pérez de Rubalcaba... ...ha conmocionado la vida pública nacional... ...porque hizo una importante aportación a la buena marcha del país... ...muy controvertida en algunos momentos. Como periodista puedo garantizar que no siempre se le reconocieron sus esfuerzos... ...a veces con críticas justificadas, eso sí dejadme que os relate un par de historias en las que Rubalcaba tuvo un protagonismo especial y que yo viví muy de cerca arrojemos luz sobre esos episodios se ha hablado de su papel en el fin de ETA, sin duda fue uno de los políticos con una aportación importante la llegada de Zapatero en 2004 supuso que Rubalcaba quedara aparentemente apartado como portavoz socialista en el Congreso de los Diputados sin el cargo de ministro que él daba por supuesto La decisión llevaba aparejado un encargo secreto, poner en marcha la ne las negociaciones para el fin de ETA. Fue el último intento de acabar con el terrorismo con los dos bandos sentados en una mesa. La construcción de una base sólida para negociar llevó su tiempo y en 2006, cuando estaba montada y el proceso en marcha, fue designado ministro del interior. La decisión se produjo un viernes y yo publiqué unos días antes una historia desvelando que Rubalcaba era el encargado de esa negociación. No respondió a mi historia y se limitó a hacer lo que correspondía a su trabajo. Lo hizo bien, aunque ETA demostró estar fuera de la realidad y perdió el tren cuando puso una bomba en la terminal 4 de Barajas. Después vinieron los mazazos de la policía, la Guardia Civil y el CNI ...que acabaron con la por las malas... ...con la banda terrorista... ...tiempo antes se produjo otra historia... ...que muestra su mano diestra... ...en los acontecimientos de las alcantarillas del poder... ...aunque en el momento en que se produjo... ...1995... ...todavía no tenía... ...suficiente influencia... ...para imponer sus criterios... ...presidía el gobierno Felipe González... ...y Rubalcaba era... ...ministro de la presidencia... ...aquel año un Mario Conde cabreado con el gobierno porque le había apartado de la presidencia de Vanesto, se hizo con las microfichas que el exagente del servicio secreto, Juan Alberto Perote, se había llevado y que implicaban al Ejecutivo en la guerra sucia de los GAL. A través de su abogado intentó chantajear al gobierno. O le daban dinero y una restitución o filtraba a la prensa esos documentos. El gobierno abrió esa negociación para intentar frenar el escándalo. Aunque lo único que acabó con la presión de Conde fue la portada que publiqué en el semanario Tiempo desvelando sus presiones unos días después coincidí con Rubalcaba en una cena y cuando me, re me reconoció me dijo no sabes lo que me encantó que publicaras la historia yo había defendido en Moncloa que no se podía negociar con Conde y nadie me había hecho caso descanse en paz Alfredo Pérez Rubalcaba. Es un eh, personaje que ha estado prácticamente en todo en cualquier episodio de los últimos en decenios en nuestro país, importante ha estado presente. Eh, fue una persona fundamental en que se lograra el fin de ETA. Eh, se debe a muchas cosas, eh, pero se debe sobre todo eh, o una de las cosas eh, más importantes eh, fue su actuación, la actuación de Pérez Rubalcaba. En el fin de ETA fue muy importante. Fue muy importante, pero no, eh, tampoco nos dejemos llevar por las flores. Claro. Es decir, fue muy importante y sin ninguna duda, por, por esto que he narrado, que él, él ha reconocido, que es que él llevó a cabo el, el final de la noción. Pero eh, con ETA... Le acabaron luego policialmente la policía, la claro, Guardia Civil claro. y tal y hubo muchísimas personas que colaboraron desde por remontarnos al año 74, la infiltración de, del lobo eh, en ETA, después los años posteriores de la lucha con, con la UCD, todo el tema de, de Felipe González y tal, hay una cosa que yo creo que, que, que no contribuyó que fue los GAL y, y, y, y en algunos están implicando a, a Pérez Rubalcaba en los GAL cuando los GAL tienen uno, unos acusados responsables que suenan el ministro eh, Barrio Nuevo Si alguien quedó libre, supuestamente fue, sería el presidente del gobierno, pero no fue parte del, del tratamiento de, de la responsabilidad de Rubalcaba. Me refiero Rubalcaba, a la gestión ¿no? política, ¿no? Eh, sí, sí, sí. No, sí. No la gestión policial, fue una derrota, ETA fue una derrota, y en la gestión política pues eh, hubo una serie de personajes importantes, eh, como también fue importante... Eh, Por ejemplo, en la gestión política, eh, porque de hecho se iba a producir igualmente, ¿no?, pero en cómo se comunicaba, cómo se organizaba la abdicación del rey, que fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente. No, y sobre todo porque la abdicación del rey exigía que tanto el partido en el, en el poder, en aquel momento el PP, como el partido en la oposición, en aquel momento el PSOE, estuvieran plenamente de acuerdo en todos los procesos, en todos los pasos que se iban a eh, A dar. Ahora eso sería absolutamente imposible. Y para garantizarse que esos pasos sea, que se iban a dar salieran bien y que algo tan importante como era una, un, una transición en la monarquía eh, se ejecutara como se tenía que ejecutar en, la, en cierta tranquilidad, fue por lo que Pedro Rubalcaba aceptó eh, seguir. Quiero decir, ha sido un tipo eh, pues, absolutamente importante para... ...para conseguir la estabilidad de este país. Sin Yo manera. quiero señalar también el papel de su mujer, de Pilar Goya... ...40 años creo que han estado juntos, no tuvieron hijos... ...prácticamente de niños se conocieron en el colegio... ...y luego ya se hicieron novios en la universidad... ...y los dos dedicados al, al mundo de, de la química... Y, ...y me imagino la cantidad de veces... ...que habrá tenido que, que estar con él en esas vicisitudes a lo largo de, de todo este tiempo de política, acompañándole, arropándole y ahora con toda la entereza. Y, y acogieron a, a dos sobrinos como, como hijos en un momento también muy importante. Entonces, pues bueno, desde aquí también uh -huh. mi, mi valor y, y señalar la, el papel de ella. Uh -huh. Y también hay que destacar, muchas cosas se pueden destacar. Eh, era un orador muy brillante, muy brillante, eh, pero una de las cosas es que destacaban en Pérez de Rubalcaba, yo creo que era tan eh, en la actualidad, se habla tanto de la imagen, se miden tanto las palabras, él ha demostrado y demostrado durante toda su vida lo importante que son las cosas, eh, lo que se dice y cómo se dice, no tanto la imagen, no tanto los estudios, eh, las estadísticas, sino cómo se comunican las cosas y no... Eh, Pues eh, el 28% piensa esto, el 44% lo otro. Eh, vamos a decir lo que piensa la mayoría o vamos a influir. No, vamos a decir y hacer las cosas. Es un político que eh, no jugó a esa política de eh, la estadística y del algoritmo, sino que jugó a, a la parte que tienen que jugar los eh, políticos, a comunicar las cosas eh, bien, mal, con, pero con honestidad. Sí, eh, él lo que era, era un... un super, como, como diríamos, super genial eh, negociador. Era una persona que eh, se sentaba en la, en la mesa y que negociaba y que además no... bueno, era, era tú lo has dicho, era, era, era mordaz, era eh, sarcástico, era astuto y tal. Pero durante, eh, no ahora que se ha muerto que todo, que cuando se muere, él mismo lo decía, que en este país te mueres y, y todo el mundo te pone fantástico y eres estupendo, ¿no? Pero él durante todo el tiempo que estuvo eh, eh, viviendo. Eh, la gente aceptaba entraba, eh, que él era una persona con la que se podía negociar él era una persona con la que se podía eh, llegar a, a, a acuerdos, cualidad eh, absolutamente eh, necesaria y absolutamente eh, imprescindible y, y a pesar de lo cual hay que decir que eh, eh, la, la oposición eh, tuvo, tuvo contra, contra él palabras Muy dura. durísimas de eh, todos eh, eh, hoy sacan de, de, eh, de, la, de conspiraciones de bueno, la, que, lo recuerdo que le acusaban lo de la campaña de los lo que se ha dicho en la caverna sobre Rubalcaba no tiene ningún perdón se han dicho barbaridades absolutas eh, Rubalcaba tendrá sus luces y sus sombras como todos eh, pero no tenían las sombras eh, que, que le pintaban en esas cavernas eh, que... que pues que demostraron lo que eran de verdad ¿no? sí, sí, ¿no? por hecho porque era una persona que, que que en el cuerpo a cuerpo era una persona que, que, que con el sarcasmo sí, con sí, eso, sí. Eh, daba todas la, las cosas y que luego se manejaba muy bien en las alcantarillas y entonces ese tipo de cosas ese tipo de cosas eh, fueron pues eso las que le hicieron eh, la que la, el PP le acusara de, de, de montar todo el tema de la mentira, del 11M y, y, y tal. ¿no? Lo Cuando lo que, bueno, quisieron implicar en lo de Faisán, bah, una serie de cosas. Se, se sí, bueno, tremendas. es que al final, quiero decir, uh -huh. yo también te digo que que yo creo que hay ciertas cosas como lo del como lo del Faisán, en el cual eh, yo creo que que eh, se avisó En el tema de Faisán se avisó a ETA para, porque se estaba en una negociación y no se quería que romper esas negociaciones. Lo que pasa es que eso, que, que todo, cada uno puede pensar lo que le dé la gana, él... Lo, lo yo creo que lo ejercieron y lo llevaron a cabo porque el bien mayor eh, era el que le requería eh, salvar una negociación y, y si conseguías que ETA dejara de matar a cambio de, de que unos estuvieran libres pues él consideró que eso se debía hacer, quiere decir que yo entiendo perfectamente todas las cosas pero pero ser político y ser político y estar en el gobierno y tomar decisiones es es una jodienda. Claro. hoy